La g u i m u l t e q u i n a en los Andes, Tiempo de Honrar la Vida, es un evento que participa de festivales argentinos, coordinado también con Pulmagüe Producciones y la comunidad h u a r p e Guaitamari, que será entre el 3 y el 6 de enero en Uspallata, en el Camping Municipal y en el Espacio Cultural Utu. Los invitamos a que vengan, a que participen de los talleres que serán en las mañanas en el camping municipal y por las tardes, talleres conversatorios. También proyecciones, músicas, u n c i e r r e con festival.、Eh, creemos que es importante、eh, revalorizar las sabidurías ancestrales y apostar por、eh, prácticas y modos que, que tienen que ver con el buen vivir. Así es que、eh, dentro de Pulmagüe Producciones vamos a seguir、eh, pasando la, la información de los contenidos, los talleres.、Eh, pero nos encantaría que puedan venir a acampar si quieren en el camping y, y participar.